Diario del futuro Un programa Con buena gente Hasta las 2 Por Nacional Rock 43 minutos después de la 1 Seguimos aquí en Nacional Rock y Ahora sí Ahora sí eh, Chequeame eh, eh, Producción Pero no no veo la producción atrás del vidrio no, y pero, me siento inseguro. No no pero estoy yo, estoy yo acá. Che, no, dice la la mano, no dice, la aire. No, no, aire. No, veo, no veo la producción y no dice aire, hay no que los, así no puedo. Hay que ver los circuitos Re del micro. Ahora no no inhala, inhala, exhala, inhala, exhala. bien, ah, bien, tranquilo. Tranquilo, calma. Bueno. bueno. estoy muy contento de estar acá como todas las noches. Es el el el purpuras. Una alegría poder traer buenas noticias. A ver, buenas contanos. Noticias, como siempre, el gobierno nacional decidió abrir con una puerta para la compra de Bade. Bade ¡Qué bueno! Recordemos, ¿sí? ¿Viste? <clas> buenas noticias para nosotros. Que nos es Bade, mucho. ¿no? Tiene nombre Bade. de red social. Eh, A mí ser, tiene que ver con el ¿no? Sí. La red social brasileña que... Recordemos Yo su siempre, opinión de todos los brasileños. Nunca confíen en un brasileño. A ah, eso no cambió. No, no, no, hay cosas que no cambian, okay, los principios bien. no cambian nunca. Bien, bien, bien. Eh, bueno, entonces, recordemos, recapitulemos. Blanqueo, sale en junio, eh julio. Sedin vade 90 días, fracaso estrepitoso. El Sedin que era el como la estrella de la primera el primer intento del gobierno. Queda en un segundo plano, este segundo intento, encabezado por Moreno y Kicillof. Por ejemplo, Chegaray no lo quería, Daniel Fernández también había dicho, llegaron a decir, la mañana el presidente anuncia que no sigue, bueno. internas, internas fuertes. Pero esta segunda etapa tiene como estrella del Bade y tiene como eje el hecho de que no es ya el blanqueo. Sino que toman este instrumento y tratan de meter dólares no no declarados Dólares oficiales Sino dólares blancos, exactamente Me gusta decir blancos y negros por esa cosa del Inés de Que no hay que decir en los medios blanco y negro porque hay que discriminar bien, bien. Me parece una boludez, me gusta decirlo Pero más. podés decirles pálido americanos a los blancos con pálido, pálido, pálido americanos Bueno, los dólares pálido americanos sí. Eh son los centrales y son con los que ahora la parte del gobierno que impulsa esta, esta iniciativa, sobre todo repetimos, Moreno y Kizelov hablan de 3, de 3.500 millones 4.000 millones 4.500 millones de nuevo hacia fin de año lo que lograron hasta ahora son promesas de varios sectores de economía bridas eh, las bridas, las cerealeras Puede ser que entren en automotrices, telefónicas, bancos, algunas otras empresas, eh, eurnequián... Varias promesas que si va sumando sumar otras promesas se llegaría, pero son todas promesas, ninguna es inmersión efectiva. Entre los reclamos, había varios reclamos de cómo hacer para entrarlo por una vía más más segura dentro de este plan, como no querían, o sea, hablando con empresarios te decían, no, no queremos quedar como negreros, sí directamente... Después también está la devolución de IVA, IVA que le debe el Estado a hacer cierto, hacer los sectores de economía. Bueno, nosotros te damos los dólares, pero bueno, devolver sería IVA que nos debes. Sí. Obviamente, todo lo que pueda hacer y, to, y todas las promesas son de negociaciones y nada es gratis, nada es pura bondad del sector privado con el Estado. El sector privado no tiene bondad, es no, algo que está no, claro. No, y es, que es lógico. Y no, y no se, no se, no se, no se, se, se, se puede pretender que lo tenga, no claro. Es necesario para ganar plata, eh, básicamente. Eh, entonces Dentro de las negociaciones, el gobierno nacional empezó hoy con una primera medida con la cual se abre la compra de Bade mediante el financiamiento externo. Si una empresa toma un préstamo en el exterior, puede usar esa plata directamente para comprar eh, Bade. O sea, básicamente decíamos? las empresas van a ir a pedir plata prestada afuera y dársela por, a, a por, algo. Por bien. pura bondad. No, porque le van a dar algo a cambio, por seguramente. Pura bondad. Exacto. Pero básicamente le, le dijeron eso. Es como cuando dice, cuando che, che, me vas a comprar lata de puchos que yo soy menor y no ¿sí? me vendo que quiero claro. una cosa por y el y estilo. Y además con algo bastante importante. Sí. El gobierno con esta estrategia está como que se endeuda en el mercado internacional con otros agentes que no es el, que no es el Estado. Claro, que ponen el gancho, o sea, y además el, paga una sí. Un, una, una, un interés del 2% semestral 4% anual es, que es una tasa un que de, de ninguna manera es el Estado no accedería primero eso todavía no pasó yo no, no puedo pasó. pedirle a los empresarios que compren Boden para mí por ejemplo y pegar dólares así un comunicado de diario del futuro primer comunicado de asamblea de diario del futuro eh, entonces todavía no pasó esto es todo se abre la puerta hay que ver si las negociaciones llegan a buen puerto como para que hagan realmente porque de esta manera, si bien lo facilita, si bien le da un camino para traer dólares de afuera eh, en blanco... ...sin quedar pegados al blanqueo y a la imagen una del blanqueo... Eh, ...no es conveniente de, desde ningún costado para el empresariado... ...a menos que le dé algo cambio el Estado Nacional... ...que todavía sospechamos que puede ser, todavía no está claro... ¿Qué sospechamos? que puede ser Y bueno, parte la devolución del IVA, después en parte obviamente... Bridas tiene el negocio petrolero ahí en el medio, bulgueroni que también, eh, dentro del juego Vaca Muerte todo. Sí. Las telefónicas están en conflicto con el gobierno porque... ...por cambio de acciones en... ...en Europa... ...ahora Telefónica España... Sí. ...controla Telecom Italia... Exacto. ...y Telecom Italia es la dueña de Telecom Argentina... la que controla Telecom Argentina... ...con lo cual es medio un monopolio... ...ya realmente un monopolio no como se usa libremente... ...sino un monopolio posta... En serio ...porque estaría todo controlado por Telefónica España... ...y para sentarse a la mesa... ...podría ser un, un buen gesto... ...y así repetidamente... ...todas las negociaciones políticas... Algo importante de esto para tener en cuenta que no, no es un beneficio hacerlo porque sí para el empresario, porque estos dólares, la, la renta que genere el bono que compra con estos dólares, ya sea de intereses ya sea eh, de venderlo, porque hasta el, el 2016 tiene que estar en la cartera claro. de inversiones. Si lo quiere vender antes, solamente lo puede vender a dólares, o sea, solamente puede vender en dólares, y estos dólares que obtiene, reingresarlos al mercado oficial. O sea que no puede usarlos para un mercado secundario para obtener un tipo de cambio paralelo, paralelo beneficioso. Una bicicleta y eso podría llegar a, a beneficiarlo. No lo pueden hacer y esto también muestra una diferencia con la primera etapa. En la primera etapa se le ponían bastante énfasis al hecho de que querían tener un mercado secundario de Sedines ...que surgieron un tipo de cambio... ...en menor a 150... ...que eso presionara hacia abajo... ...al dólar blue... ...no pasó... ...no no hubo ningún tipo de... ...de influencia... ...de ese valor de referencia... ...que querían generar... ...y ahora... ...con el BADE... ...esto no les importa... ...lo que les importa... ...es la... principal preocupación... ...económica que hay es... ...juntar unos bordacos... dólares... ...faltan dólares... ...porque se está... ...bring se the money cayendo, motherfucker... ...se está yendo dólares... ...de turismo... 4 mil millones, más o menos un déficit, están yendo dólares de energías, están yendo dólares de autoparte, de autopartes y se le están eh, desbalanceando la cuestión, va, ya está totalmente desbalanceada la cuestión, con lo cual la busca la búsqueda de dólares es bastante importante hasta desesperada por decirlo de alguna manera. También se se pensaba, se decía que podía avanzar en medidas del Ministerio de Economía, hay que ver todavía no salió nada de ahí y también hay que tener en cuenta con esta interna política del gobierno que con el tema de la devolución del IVA también ahí está el brazo de Chegaray que y Chegaray era el que no quería y salió a decir textualmente vos funcionario, funcionario importante del gobierno. Sí. Primera línea, saliza a decir, esta medida no fue, salió mal. Yo le recomendé a Cristina no seguir. Probablemente mañana Cristina anuncie que que no se renueva. Y al día siguiente pasa todo lo contrario. Y es complicado, bastante sí, complicado. Sí, sí, sí. Sobre todo cuando sabés que enfrente están personas con las que hay choques. Bastantes choques con las ideas. Y que son las que salieron victoriosas. Pero Echegaray tiene una influencia ahí que es los empresarios, parte de lo que piden es la devolución del impuesto al valor agregado, que es la deuda. Y ahí tenés a la Administración Federal de Ingresos Públicos en el medio. Entonces hay que ver si da el brazo a torcer, si no da el brazo a torcer. Habrá y, que negociar. Y, y finalmente, ¿qué pasa? Porque ahora todas las promesas suenan muy lindas, todo fiesta y alegría. Pero al principio también parecía que iba a salir todo bien. Hasta ahora todos son todas son promesas. No empezaron las inversiones efectivas Las suscripciones reales al, al bono Supuestamente las serialeras tienen las dos principales Que son Cargill y no me saldrá el nombre Ya ya me acordaré eh, No, Nidera no Nidera está en, en el segundo grupo Hay dos que son Cargill y Bunge Bien eh, Que 100 millones cada una Que prometieron supuestamente en Dentro de los 15 días Esto se filtró igual desde el gobierno, no se filtró desde las empresas, con lo cual también es un gesto, vos se te filtran, no vas a salir a desmentirlo, obviamente pues estás en la negociación. Y después estaban 300 millones de dólares que, que se sumaban a los 500 millones que prometieron las cerealeras, que son para las cerealeras más chicas, pero que las cerealeras más chicas decían, bueno, sí, todo muy lindo, pero... Si no se aclaran las cosas, nosotros no vamos a sumarlo. No es que hubo una promesa de tiempo y de monto exacto para llegar a, a la promesa. 500 millones de bulguerón y más más plata. Hay que ver realmente qué pasa. Todo muy lindo en Yo las situaciones. Yo puedo poner 50p. 50 pesos 50 pesos Pero no pierdas 50 pesos en esto ¿No? ¿Qué beneficios vas a tener vos? Y tal vez me pueden devolver Algún IVA de algún lado No te van a devolver nada, no, nada entonces, En no. este momento No te entonces van a devolver los a nada Entonces me lo voy a gastar En cerveza ahora En un rato En el Zaguán Que está festejando Su cumpleaños ¿Un jueves? Sí, jueves, viernes A domingo ¿Qué tipo de gente Sale un jueves? Yo, por ejemplo Un tipo ¿Qué? que se va a gastar 50 pesos En el... cerveza viendo tocado palo pandórico No, no de... está mal, boludo nada, Por no. Vamos a cerrar este blog Vaya, ¿estás? Eh, sí, yo qué sé, si quieren charlamos de mi día. No, no, está... A ver cómo están ver... los oyentes, cómo están hoy los oyentes. Me, enca me encanta, me encanta este esta versión copada de Furfaroso tener están? que ponerle algo en la gaciosa ante el programa más seguido. Vamos a escuchar a Papos Blue junto con la Mississippi haciendo mire, adentro, mire, se adentro, adentro" Furfaroso. Los quiero mucho, chicos. ¡Mua!